Oye, ¿te enteraste? ¿Que viene Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué es lo que quiere? No sé. Porque ella no baila. No sé. ¿Qué dice su papá? Que ¿Qué dice su, su mamá? Que baile Lupita. ¡Que, no. que baile Lupita! Sí. Que sí. ¿Qué es lo que quiere? Sí, sí. Que quiere bailar? Sí, sí. sí, sí. Mamá. Niña, sí, sí, sí. Mírala, mírala. Mamá. ¡Qué rico. Mira, ya no le importa. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué es lo que quiere? Porque ya no baila. ¿Qué dice su papá? Lupita tranquila, siéntate Que okay, yeah.